mal pues vamos a hacer esto bien. es muy raro que estemos todos aquí no esté job, y no este yo y en realidad estamos aquí porque no estaba yo muchas veces nos hemos encontrado no todos a la vez pero sí de uno en uno de cinco en cinco hemos ido coincidiendo y la verdad es que la librería Taifa había conseguido lo que lo que tiene que ser una gran librería, ser librería y además secta, y éramos una secta de no sé si de adoradores de Baudrillard, pero sí de amigos de Baudrillard y, y de adoradores de los libros. El Hemos montado una mesa así en plan tribunal universitario, pero esto es que la mesa no se puede quitar, no, no la queríamos. Lo que pasa es que les va a mal quitarla porque hay unos cables. en eh, lo, lo que pretendíamos entre todo con los dueños de la librería, Jordi Roberto, y, y antes dependientes, y no hay peor esclavo, y no hay peor que el que fue esclavo, ¿no? Y... Y lo que pretendíamos era pues eh, dar unas palabras de introducción, de, de presentación de, del homenaje y luego convertirlo inmediatamente en cuanto nos animem, animemos todos en, en, en, en un coloquio, en, una, en un conjunto de, de exposiciones, de experiencias. Si alguien quiere leer algún poema de Batyuk, no sé, todo el que tenga algo preparado, quiera opinar, o quiera decir algo, pues que, que lo diga y lo compartimos en, entre, entre todos. Primero, eh, quería leer dos cartas que nos han enviado de, se decía antiguamente, una carta de adhesión. Este, como es el señor del, del régimen, pues es una carta de adhesión. Es quizá de uno de sus grandes amigos, de sus mejores amigos, de Alfonso Guerra. Nunca dejaron, a pesar del poder, a pesar de la política, a pesar de todo, nunca dejaron de ser amigos. Guerra y Batlló fundaron juntos a finales de los 50 o a principios de los 60 la, la Compañía Teatral de Aficionados Hora Primera en Sevilla y la complicidad que da ser joven y ir contra todos y contra todos lo, los unió de tal manera que yo recuerdo a guerra a, a Bajó, a Bajó desproticando de, de todos, de todos, hasta de guerra pero luego al otro día te das cuenta de que era su de que guerra era su amigo porque le había llamado y habían hablado y había ahí algo de fondo que no se podía que no se iba a romper nunca y eso también explica que, que yo era un hombre de lealtades y, y muchas veces cuando pensamos que tío más raro no era raro era leal era leal sobre todo a sí mismo y eso no le hacía raro sino único único en tanto que era leal a sí mismo, era único en, en, en su unicidad en su au autenticidad. Y esa lealtad que se tenía él y a lo que él quería, está también en la lealtad a, a un puñado de amigos. Esa, eso se lee, por ejemplo, en la carta que nos ha enviado Alfonso Guerra, que se la ha enviado a, a los amigos de la librería, a la atención de Roberto. Y dice así, dice... A causas familiares no puedo acompañaros en el homenaje a José Batlló, al que me sumo calurosamente... Es una magnífica ocasión para manifestar mi afecto y mi admiración por José Batlló, intelectual lúcido, luchador y amigo, un tímido de gran inteligencia. Con ella y el incansable combate por la poesía, nos lega una gran obra como editor, poeta, librero. Aunque como él dijera, y Soñi siguen el caseto, los sueños siguen en el cajón. Esto es una alusión a su primer poemario que que llamaban los sueños en el cajón y, y lo debió escribir justo cuando Guerra y, y Bayó estaban en la flor de la amistad, o sea que seguro que le leyó los poemas y, y esas cosas que hacen los pesadas, que hacen los amigos poetas. José se me aparece como un hombre fuerte y desvalido, capaz hasta la arrogancia para los asuntos poéticos y nulo para la administración de sus inexistentes bienes. Él lo confirmó. Ni que decir tiene que nada sucedió como tenía previsto. Eso es una cita de Batlló. Ni que decir tiene que nada sucedió como tenía previsto. Y añade guerra. Y, ¿Y a quién no? Me uno a vosotros en este recordatorio homenaje a un amigo que recordaré siempre con los más gratos sentimientos. Es, bueno, es emocionante ver que que las cosas son de verdad, que en realidad la única mentira es todo lo que el resto, el poder, la política, lo que uno hace en la vida, lo, lo importante es lo que ha hecho con los amigos y, y lo que ha quedado. Y por eso nos tiene yo aquí a todos juntos, porque lo importante es lo que, cómo nos hacía sentir lo que hacía, y cómo nos hacía sentirnos con él y, y, y, estar, y, y ser parte de, lo, de la librería y de los libros. A, el, ayer me contaron una anécdota, Roberto, de una de una clienta que le pidió que le recomendara unos libros a su hijo pequeño de edad escolar pero pero que no le gustaba leer y yo cogió tres libros con ese aplomo que y se los puso bueno pues a los tres años el niño era un lector imparable y ganaba los mmm, los ejercicios de redacción del cole. no sé qué libros eligió, pero se si los eligió va yo seguro que. Que eran buenos. Y ahora eh, os voy a leer otra carta que ha mandado otro de sus grandes amigos de Madrid. Balló y Madrid son... Balló eligió entre venir a Barcelona y venir a Madrid. Vino a Barcelona por Jaime Gil de Viedma, porque lo admiraba y porque, y porque para él la poesía era eso. Cuando hacía la trinchera a la su revista poética en Sevilla, él admiraba a Jaime Gil. Y sin echar a cara o cruz, echó a cara o cruz, venir entre Madrid y Sevilla... ...y por el camino se le quedó algo en Madrid, se le quedó el espíritu... ...y era un era un catalán que había nacido en Caldas, que se había creado en Sevilla... ...pero era muy madrileño y él era feliz cada vez que iba a Madrid... Y ...le gustaba irse solo, pasear, meterse en los cines... ...muchos de sus amigos eran madrileños... ...y él soñaba con un Madrid que se había montado en la cabeza... ...pero que en realidad, luego hablando con él, muchos no lo habíamos montado... ...era un Madrid épico, el Madrid de, que, que, sitiado de la Segunda República... ...el Madrid de los poetas, el Madrid del 27, el Madrid de la literatura y él se lo había creído, y, y todos los que leemos libros no los creemos, porque la gente que leemos somos ingenuos y tendemos a, a creernos las cosas. Su amigo es Miguel Visor, que es el dueño de la distribuidora Machado Libros, la antigua distribuidora Visor, y él es el hermano de Chus Visor, que es el fundador de la colección Visor de Poesía. En esta carta Miguel nos le hace un homenaje a Batlló, y reconoce y da a conocer la importancia que tuvo Batlló, en la creación de la, de la colección de poesía Visor, una que hemos leído todos y de, todos tenemos... Bueno, pues ahí también estaba yo. Es que detrás de la literatura estaba yo, pero durante 30 o 40 años. Y eso es muy importante. Es tan importante que ningún escritor ha querido reconocerlo ni salir a, a hablar de él ahora. Pero eso es porque era muy importante. Miguel Visor. A José le conocí en el año 65, me ofreció distribuirle la colección del bardo y durante muchos años colaboramos en todos los proyectos que fue creando la editorial camdelarpa la revista etcétera en 1968 en una cena que por qué no un, le comenté en una cena que por qué no traducía determinados poetas para su colección me dijo que no pensaba hacerlo y que por qué no lo hacía yo y después de, de hablar con alberto corazón y él mismo llegamos a la conclusión de que lo haríamos nosotros. Alberto Corazón era el diseñador de, de libros. de Fue imposible porque el Ministerio de la Información me negó el número de editor. Aún no sabemos la razón. Pero lo conseguimos arreglar gracias a que Corazón sí se lo habían concedido y pudimos editar los libros con su nombre. Recuerdo también el día que hablamos con Esther Tusquets Y a pesar del miedo que tenía por los distintos que eran los dos, se entendieron muy bien. E inmediatamente Esther se quedó con el bardo para Lumen y José trabajó en Lumen muchos años. Solo tengo recuerdos divertidos de José. Sus chistes, su buen humor. Y como todo el mundo sabe, se fue convirtiendo en un auténtico cascarrabias. Eso sí, entrañable. La última vez que estuvo en Madrid me llamó para comer juntos. Le cité en un restaurante que yo frecuentaba y se presentó con una camiseta con grandes letras que ponía ni Dios, ni Patria, ni Barça. El Miguel Visor, además, es culé. Pero, eh. Le visité varias veces en la librería que había montado aquí y se había y se había calmado bastante, pero nunca dejó el sentido del humor y las grandes muestras de afecto que nos teníamos. Solo puedo resumir que para mí ha sido un honor ser un buen amigo de José y nunca podré olvidar su generosidad. Termino mi nota recordando los libros de aforismos que editaba cada año para los amigos, son los famosos Centiloquios que están traducidos al francés por dos amigos clientes que están aquí con nosotros y aquí están hay un a la salida hay ejemplares para que podáis recoger. Y bueno, esta es la presentación, pero ahora os voy a presentar a, primero a un gran amigo suyo de de la edad de hierro de cuando se luchaba con espada es Uriol Serrano responsable de las punchas y bueno, nos puedes introducir o contar cómo fue tu conocimiento de Batlló Buenas tardes a todos era es inimaginable para mí estar en una taula como esta después de que al final dels anys 60, cap a l'any 68, quan es va fundar la distribuidora Les Punxes i vaig conèixer el Pepe Balló, estaria present avui aquí en un acte com aquest, inimaginable, i emocionant. Molt emocionant perquè, és clar, tot i que hi ha hagut en aquesta llarg perioda, moltes, molts intervals en què ets hem vist menys, la seva presència sempre sempre ha estat eh, d'una manera present no? i per tant reconec en aquestes cartes d'aquestes persones que en Miguel García, Miguel Vissor amic meu també i col·lega Alfonso Guerra, reconegut no amic no he tingut l'ocasió però sí, ho era molt del Pepe Balló crític amb ell i amic alhora, però aquest era una de les seves avantatges, que podia ser crític, sarcàstic, rondinaire, cascarràbies, com deia aquí, però al'hora lleial i amic de veritat. El primer que hauria de dir és que eh, a ell no li agradia gens això que estem fent. Eh? Però gens, eh? de fet hi ha un precedent que potser alguns de vosaltres coneixeu em sembla que era el, el, pels voltants de l'any 95 que vam presentar aquí un una antologia del bardo i eh, i era un homenatge també doncs va fotre el camp va marxar esclar que després sortosament va tornar el dia següent però no va ser present i això aquesta taula aquí hi havia gent de Ferrer, gent ferrer i gent d'aquest tipus, eh? Però ell va marxar. On és, Pepe? Se n'ha anat. anat. Va tornar el dia següent, com dic. Malauradament, avui no serà així. Ell ja no tornarà en persona. Però sí que en el pensament el tindrem molt present sempre, no? Eh... Um jo com, com, com us deia eh, el vaig conèixer en aquella època quan la incipient distribuïdora Les Punxes que sortia de la llibreria Les Punxes avui en dia ja no, ja no és llibreria, ara és un edifici d'aquests que visiten eh, multitud de, de persones però en allà que era una llibreria important de la Barcelona de finals dels 60's i era ja present Pepe Balló però no sé per què jo li dic Pepe podia dir José, Pep, jo què sé. No? Perquè una de les coses que, ell, que jo vaig saber de seguida eh, i que ell va fer evident immediatament és que ell a Sevilla era del Barça, però aquí era del Betis. I aquesta és la, la gràcia d'un personatge que era capaç de sempre portar la contrària, perquè era la seva manera de ser per no donar peu a que es pensessin que s'aprofitava d'alguna cosa. Aquí heu esmentat Alfonso Guerra. Conec una història. En un moment determinat, Alfonso Guerra, quan estava en el poder, és dir, la política, que era vicepresident del govern, i el Balló passava algunes dificultats, no haurà passat alguna al llarg de la seva vida, Guerra li va oferir feina. Li va dir, te vénes a Madrid i te monto un programa de ràdio de crítica literària. A la mierda! Potser no li va dir això, però exactament en aquestes paraules, però no volia aquest enxufisme. Estava molt al marge de la seva personalitat. I per tant això no li interessava gens que algun amic li donés una feina ell se la volia guanyar. I per això se la guanyava editant llibres. D'aquella època, tots recordareu, doncs, de la meva, el Bardo, gran col·lecció, aquí estan passant, unes imatges dels primers llibres del Bardo que, que a mi em va descobrir. Jo, un jove, un jove més jove que ell, no gaire, eh? però una mica més jove que ell, doncs, descobria els autors que ell havia descobert. Un primerenc, Pere Gimferrer, amb els seus llibres Art del Mar, La morte amb la Vigil·les, un Gabriel Celaya, eh, un... jo què sé, un Carlos Álvarez, els poetes nous que, que ell anava introduint, Manuel Vázquez Montalbán, evidentment. Eh, en fi, les antologies que ell feia dels autors que ell creia importants. Salvat de Te Traduïa perquè és un poeta dels que li agradava. Pere Quart. Diu, aquest és millor que l'Espriu. Espriu, poeta nacional de Catalunya. Pere Quart és millor. Perquè era un cascarrabies com ell, també. I també es coneixien molt i despotricaven de tot. Era fantàstic. Dos despotricadors junts Deu ser una, una... Jo he tingut ocasió també de conèixer Pere Quar per una altra història i també era una altra d'aquests que, que valia la pena sentir les seves opinions. No? Vaig intervenir perquè aquesta era una de les coses que, que jo valoro més amb la gent. La confiança. Tenir confiança és molt important. Jo confio en aquella persona. Mai et trairà i ell va confiar amb nosaltres i tots els seus projectes editorials, que van ser uns quants van ser distribuïts per les punxes i encara ara un projecte no nat però que està a les Beceroles encara em sembla vaja, n'estic segur que també el distribuirem és un projecte que, que està naixent i que, ja, i que ja sabreu i que faran els seus hereus a la llibreria no? però inspirat per ell segurament el primer llibre és Capital, eh? ja ho veureu. Però eh, després d'El de Bardo, la seva primera fase, després va tenir una segona, al que després em referiré i clauré amb l'anècdota que més a mi m'ha interessat d'aquesta aquest, persona. Us deia la confiança. Despo el Bardo, la seva primera etapa, va entregar tot el seu bagatge eh, cultural perquè ell era una persona molt culta, un intel·lectual tampoc li agradaria que li diguessin intel·lectual però ell ho era, reconeixia tota la literatura després d'Alvardo doncs, va tenir una segona etapa en què ell va dirigir l'editorial Lumen va fer la revista Camp de l'Arpa que jo vaig pensar, però com és possible una revista en castellà per tota Espanya que li digui Camp de l'Arpa que és una estació de metro. Era un barri, també, eh? una estació de metro. Doncs, el camp de l'Arpa, era impensable que pogués, que pogués posar això, no? Va fer un altre editorial que es deia Taifa, abans de la llibreria, ell ja va muntar una editorial, també la vam distribuir, i ella va posar tot el que a ell li agradava. Naturalment, no era gaire comercial i per això tampoc va funcionar gaire bé però això no tenia importància que no fos comercial si aquell autor era un autor important ell ho el podia publicar va fer una altra editorial que es deia Los Libros de la Frontera on jo crec que la col·lecció de literatura negra i va ser de les primeres si no la primera on hi ha el primer Vázquez Montalbán amb la seva novel·la Tatuaje que ningú coneixia qui era aquest senyor més enllà d'un periodista. Tatuaje, avui en dia, una edició que deu valdre alguna cosa, perquè se'n van fer pocs i es revendria de seguida. La dirigia José Luis Warner, un ja desaparegut també crític de cine, ¿no? sabia molt de cine. Es a dir que, eh, durant tota aquesta etapa, ell va depositar la confiança en la nostra estructura per distribuir la qual cosa, doncs, eh, jo sempre li estava agraït perquè això considerava que, que era eh, un símptoma de bona amistat, més enllà del negoci. Vaig tenir també l'ocasió, en un moment determinat de la meva vida, en què vaig participar amb la creació d'una associació de veïns, la del meu barri aleshores, i fèiem un butlletí, li vaig demanar ajuda, per fer un butlletí. Es va fer càrrec de seguida de la seva impressió. No la va pagar, però el seu treball no el va cobrar mai, perquè que si un grup de persones feien un butlletí per, per, per... Estic parlant dels anys primers dels 70, com diuen ara, del segle passat. I desinteressadament ho portava a la impremta a corregir els textos és dir que vaig trobar una, una, una, una amistat, una relació que anava més enllà de la nostra relació, que també era comercial. No? Jo vull acabar aquí perquè no volia estendre'n massa, però com a colofó vull, vull dir una anècdota que defineix molt bé la seva personalitat. Quan dirigia a través de l'editorial Lumen El Vardo, es va editar Neruda. I sembla que el primer dia que va fer és 20 cançons d'amor i una canció desesperada. I jo no distribuïa Lumen perquè ja formava part d'un altre grup, però com que estàvem molt vinculats, fins i tot ell, a la primera llibreria Les Punxes, i va treballar com a responsable de la secció de poesia. Sí, que, que aquella llibreria tenia responsables de les seccions. Bé, allò ho era, segurament. Eh, el que li agradava era ensenyar els llibres als compradors i explicar-los de què anaven les coses, perquè ara se m'ho a altra idea, espereu. Eh, durant molts anys els veradors de les punxes ens, ens, ens, ensenyen les novetats de totes les llibreries i aquesta una més. El venedor que passava per aquí cada setmana ja s'ho esperava, perquè era enriquidor. Li presentava totes les novetats, 10, 15, 20 novetats, i ell, una per una, deia, aquest és una merda, aquest és un faig, això no ho veig aquí. Aquest sabia de tot. En, jo li, deia, li deia, Eduard, què ha dit el dels llibres aquests? que? Eh? Què dit, no? Ui, ui, ui, ui. I, I això que dèiem que venia una clienta eh? i això que has dit abans és molt, molt probable que hagi estat així. No? Perquè el que no li agradava, el que era un cantamanyanes, no? jo, et fora. I altres el vendran. És a dir que eh, tenia un coneixement, per això dic que era un intel·lectual, no? tenia un coneixement molt ampli, tant en novel·la, no cal dir poesia, com a massaig, L'anècdota. Estàs content, no? Editar Neruda. Ja. Això és fantàstic, no? Estàs content no? Diu, no. no. Home, però per què? Diu, perquè el que a mi m'hagués agradat és descobrir Neruda. No editar Neruda, que ja... Premi Nobel. Això era l'important. Descobrir. Clar, jo al·lucinava que una persona pogués dir Editar Neruda no té importància. Ara, tenia importància descobrir-lo, saber qui era Neruda quan era un jove i confiar en aquest poeta que seria després el que va ser. Amics, estic encantat d'estar aquí encara una estora més amb vosaltres. Em sentia el que diran els altres. Jo volia parlar molt poc però al final t'acabes enrotllant, ho sento. Però aquesta anècdota l'havia d'explicar, Gràcies. Recuerdo a, a Batjó leyendo El maestro en el erial, diciendo sí era así era sí. El maestro en el areal era la, el libro de, sí, sí, sí. de Gregorio Morán sobre Ortega y todo lo que rodeó a a Ortega de en los años 40 en la España de la del areal de, de la reciente posguerra y del areal cultural y lo recuerdo leyéndolo agarrado al libro disfrutándolo y diciendo que era eso lo que él había visto y era de serial del que él también salía Luego conocimos a Gregorio Morán y, y cenamos varias veces los tres, teníamos una amistad de, de conversar y de repente cuando murió Batlló nos quedamos mirando, Morán y yo, y nos dimos cuenta, bueno, Morán se dio cuenta, yo me he cuenta de lo que él diga, y nos dimos cuenta de que lo que representaba Batlló era un epílogo a otro libro suyo, que era El cura y los mandarines, porque también había sido víctima del mandarinato. Salió del erial del, de la cultura franquismo franquista para acabar en el erial del mandarinato de la transición. Y es esa España que, que también ha escrito y también ha estudiado Gregorio Morán, de la que intenta escapar Bayó en la que intenta convertirla en algo cultural. Bueno, mejor que nadie nos lo va a decir Morán. ¿Eh? Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Oh, sí, ¿no? Sí. El, el periodo de Balló, eh, desde el nacimiento del, del Bardo, que creo que es el 14 de marzo de 64, el, esa, esa década eh, prodigiosa exclusivamente en el campo de la, de la poesía, ...y de las ilusiones, ¿no?, que es 1914, perdón, 1964-1974. Va, yo eh, he vuelto a leer el, el texto más hermoso que escribió, sin ninguna duda, que es el prólogo a la antología, que antes se refería al colega, eh, que se editó en 1995... ...que son 105 páginas que habría que reeditar. Porque no solamente ahí está eh, la memoria de, de, de la infancia... y del ...sino está toda la personalidad de Bayó eh, desarrollada... O sea, ...además con, un, con una dureza y ocasiones una brutalidad enorme tanto hacia los demás como hacia sí mismo ¿no? él sostenía que cada eh, Barcelona era una ciudad que cada 25 años cada 25 años celebraba el aniversario de una derrota ¿no? eh, eh, casualmente hoy estamos reunidos aquí eh, 25 años después de la salida del prólogo este del 95, casi 25 años cada medio siglo decía cada, perdón cada cuarto de siglo había que hacer un aniversario. Yo creo que la figura de Batlló eh, en otro tipo de sociedad, yo pienso sociedad tan diferente como, como París, por ejemplo, hubiera sido una figura absolutamente dominante. Con sus rarezas como como lo fue Jacques crever como fueron otros pero si hay algo que caracteriza de una manera no muy positiva la figura de la trayectoria de bayón es el ninguneo no es decir eh, del cual él acaba haciendo un arte personal es decir es decir no, si eh, me han ninguneado tanto yo voy a hacer lo mismo y me voy a comportar de una manera similar ¿no? eh, hay una frase suya en esta, eh, he vuelto a releer las 105 páginas estas de la antología, del prólogo antológico del 95 y la verdad es que he disfrutado he disfrutado muchísimo en la cual eh, recuerda que tiene frases tan felices como dice como esa de qué tiempos felices aquellos en los que eh, nadie dudaba de que la ideología dominante era la de la clase dominante y no tenía ninguna vergüenza en despreciarla absolutamente porque nosotros no éramos clase dominante o aquella otra también memorable de Yo no nací en la época de la pérgola y el tenis, sino en la del hambre y los fusilamientos. ¿no? La figura de Balló, eh, y esto sí que me inquieta, creo que el homenaje, eh, los voluntariosos eh, muchachos ya crecidos de Taifa hayan montado este homenaje eh, y nada más es decir, no nada más por ellos sino nada más por una sociedad en la cual eh, es raro encontrar un poeta en Cataluña y en España que no haya pasado por El Bardo eh, no quiero Eh, evocar, porque sí que me emociona, lo que significaba en, en una ciudad como Oviedo que llegara un libro del bardo. Era algo absolutamente insólito. Por supuesto llegaba uno más uno más uno y ahí se acababa la llegada. Pero sí fue muy importante para nosotros. Bueno, fue definitivo, ¿no? poco tengo que decir de de valón hay que escribir sobre varios sobre la figura de barrioón sobre lo que significó en la cultura de cataluña y de españa entera lo que significó eh, su obra su, su obra eh, proyectada su eh, su carácter su eh, su ánimo eh, incluso con esos finales eh, bodelerianos eh, que también forman parte de su personalidad y que no fueron muy felices Dios ¿no? solamente les eh, animaría no sé cómo se puede conseguir porque esto debe estar súper agotado ya, ¿no? este prólogo antológico del año 95, ¿no? Esta tarde lo he leído también. <risa> no entero porque... Son... No, si son 105, exactamente. 105. Pero sí lo he tenido las manos. En fin, eh, yo lo único que animaría es... con una pregunta... no soy por tendencia realmente entusiasta, pero... En 25 años, que eran estas fechas que marcaba, estos aniversarios que marcaba yo, eh, eh, ¿quién le hará los homenajes? ¿O habrá homenajes? ¿O será una nota a pie de página? ¿no? El hecho de que muchos de los eh, autores vivos Vamos, que aún viven y que eh, publicaron con él, eh, estén aquí en ausencia absoluta, quiero decir, ya significa uh, mucho, ¿no? Porque eh, al menos Alfonso Guerra, que yo echaba vamos si hubiéramos sido militantes después de la lectura de la carta de Alfonso Guerra, teníamos que haber aplaudido. Yo creo que el hecho de que ninguno de nosotros aplaudiera eh, significa evidentemente que estamos en otra galaxia, ¿no? Eh, pero es un gesto, es un gesto que otros no tuvieron y que a mí me, mismo me sorprendió, como ya le dije a Javier. Eh, quizá el legado más importante que podríamos nosotros hacer, pienso yo, sería ir dándole vueltas a cómo se podrá hacer y en qué condiciones podemos hacer otro 25 aniversario de la obra, de la figura y de la personalidad de bayo Él tiene una frase brutal, casi todas, en, en este prólogo antológico que no es más que una autobiografía eh, dice una cosa de la ciudad de Barcelona eh, en la que, bueno, en definitiva eligió, escogió, como algunos otros de nosotros pero de, la denominaba la ciudad tartufo por excelencia Muchas gracias por escuchar. Bueno, eh, si supongo que, que todos vosotros tenéis algo que decir y que contar y, y es el momento de que empecemos. <risa> bueno, eh, Luis, sí, me habías dicho vamos que querías leer algo... Eh, tengo noticia de que todo el mundo de que mucha gente tenía cosas preparadas, pero vamos, soy si de vergüenza yo, las leo en vuestro nombre. Te, te acerco un micro, Luis. Siéntate aquí, Pedro. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantado de estar con vosotros. Y eh, sencillamente voy a dar lectura a una anécdota que tiene que ver con ese mueble que está ahí, esa vitrina, eh, y un libro que había dentro y que yo durante meses estuve deseando hasta que finalmente lo adquirí. Es de eso que trata lo que os voy a leer a continuación. Ah, el micrófono pues yo creo que está bien enseñado, no viene. No es verdad. Es que que los secas te bueno, que... voy a tirar el agua eh, confieso que me resulta imposible recordar a José Batlló en este lugar creo que tal cosa nos sucede a cuantos lo estamos viendo ahora mismo aquí y ahora danzando irreverente entre las mesas y las estanterías trepándose a la escalerilla para alcanzar los libros más altos, preservando con mano cuidadosa y suave gesto sus más queridos ejemplares, doliéndose a veces por enajenar, cambiar de sitio o desprenderse de algunos de ellos. Nos conocimos junto al mostrador de la entrada en esta entrañable librería donde por fortuna todavía se habla de letras con minúscula como la humilde y significativa T de Taifa que caracteriza su logotipo, logotipo editorial. Donde además y gracias a los buenos oficios de Javier se presentan no libros que habrán de publicarse más tarde si el tiempo no lo impide y la autoridad lo permite como ha ocurrido con el magnífico el cura y los mandarines, de Gregorio Morán, aquí a mi lado. Antes de conocer a José Batlló, yo le había echado el ojo, que no la mano, a un grueso volumen de poesía mexicana publicada por la UNAM. Y hacía en perfecto olvido, descansando sobre el anaquel superior de esa vitrina, encerrado con protectora llave le pedí al propietario que fuera tan amable de abrir las puertecillas de mueble acristalado para repasar, temblando de emoción, una docena de jai en su brevedad lírica concentrada. Deseaba, asimismo, admirar nuevamente los lúdicos caligramas de José Juan Tablada, el autor. Fue entonces cuando, impulsado por mi requisitoria, Valdió saltó al ruedo, saltó al ruedo su vena de bibliófilo. No me dejaba tocar el libro. Para desalentarme, o acaso descubrir mi reacción más inmediata, me señaló el precio escrito a lápiz en la primera guarda. Ocho mil pesetas. Encajé el directo a la mandíbula como pude, Respondiendo a Bocajarro, a casi dos duros la página de poesía, el libro me parece verdaderamente muy barato. Mirándome a los ojos y tasando mi atuendo, animado por esa rotunda gravedad tan suya, paralela a su agudo y permanente sentido del humor, valió comprendió enseguida la ironía. Tras unos instantes de duda, taciturno, a paso lento, decidió trasladar el volumen de tablada a lo largo del pasillo, colocándolo encima del mostrador, donde finalmente me permitió abrirlo y ojearlo con demora. Me detuve a la altura de la página 390, que está totalmente en blanco. Le pedí entonces que se alineara junto a mí para poder mirar ambos los poemas y caligramas al derecho, no a derechas. En la siguiente página vimos el título que reza Lipo y otros poemas. A continuación, revisamos con delectación una sorprendente psicografía del perfil del poeta veracruzano, delineada por el caricaturista ...Marios de Zayas. Marius de Zayas era un crítico e historiador del arte... ...exiliado en su día a causa de su firme oposición al general Porfirio Díaz... ...quien ostentara el cargo de presidente de la República Mexicana... ...durante nada menos que siete mandatos. En la página 393 contemplamos juntos la sencilla reproducción facsimilar de la portada original del poemario publicado en Caracas en 1920 Al girar la página Balleo apreció demoradamente la comparación estilizada en forma de cuenco del poema de Tablada Como una tacita de sonoro jade su infancia fue de porcelana Esos versos que componen la figura del delicado recipiente de loza se hallan justo debajo del dístico que encabeza dicho poema lipo uno de los siete sabios en el vino fue un rutilante brocado de oro en ese momento nuestro editor si la veo categórico ocho mil es un número redondo. Como los rostros de mujeres reflejados en la laguna, declamó a media voz, repasando otra línea del poema. Como el rostro circular y perforado de la Deidad del Cielo, según atribuyó de Zayas al pensamiento chino, añadí, complementando su lectura. El brillante ensayista Jarocho de Zayas, nos recuerda que los objetos simbólicos en jade y en bronce, junto con la escritura, constituyen en esencia el arte de los chinos. Me apercibí entonces de la vista de Halcón de nuestro perspicaz antólogo y sobre todo de su goce inmediato ante el estímulo de la lectura de los versos ajenos fueran estos libres, encadenados o figurados siete meses más tarde Badiot me obsequiaría su precioso y minúsculo primer centiloquio del heterónomo colección de esféricas perlas de sabiduría aforística y de sentido común acaso próximos a la profundidad e intensidad filosófica de la copla andaluza confieso que un tanto arbitrariamente asocio los epigramas de nuestro poeta, con algunos haikai de Matsuo Basho, tablada y paz de por medio, en tanto divulgadores y traductores. Enseguida me escuché diciendo, sí, pero siete es un número mágico, cabalístico, incluso para quienes descreen igualmente de la astrología, del método científico, y de la sabiduría jasídica. Como ustedes bien saben, Balleo se fue a bailar con la flaca, vestida de Catrina, a los 77 años, precisamente el 2 de noviembre pasado, Día de los Fieles Difuntos. Estoy convencido de que lo hizo en obediencia, acaso lejana, pero estricta, a la celebración de la fiesta mexicana de los muertos. Por fin, resolví mostrarle los bolsillos traseros enteramente vacíos de mi astroso pantalón arrugado y lleno de lamparones agradeciendo su bondadosa deferencia y barruntando su integridad insobornable. De pasada, ratifiqué su desmesurado amor por los libros. Un día de estos Volveré mejor pertrechado, añadí como despedida y colofón a nuestro primer encuentro. Desde la salida de la librería alcancé a ver cómo Batlló recorría con la punta del índice el palpitante haiku de tablada formando un pequeño círculo alrededor de la figura del cuenco. Como una tacita de sonoro jade, Su infancia fue de porcelana. Cerró entonces el volumen que contenía el poemario de Tablada para depositarlo dentro de la vitrina de puertas acristaladas sobre su anaquel originario, cerrándola con llave. Jamás olvidaré aquella escena. Tampoco podré relegar al olvido la dolorosa presencia de su cuerpo inerte en el ataúd, pues siendo la última ha quedado grabada a fuego en mi memoria. Tres semanas después volví con siete mil pesetas prestadas. Había sableado a un par de mis amigos, de mis mejores amigos, en Valencia. Los saludé de mano muy formalmente. Para empezar, puse los siete billetes verdes, como si fueran naipes, sobre el mostrador junto a la caja registradora. Y le dije, le doy siete mil pesetas por la llave de la vitrina donde usted acomoda los libros de poesía. ¿Cómo ¿Cómo la ve? Fue entonces cuando por primera vez advertí una sonrisa leve, bien humorada, en su rostro amplio, súbitamente iluminado. Es una paradoja, pero un rostro semejante, unas facciones semejantes a las que pude ver en el odioso féretro que aprisionaba su corpse eviscerado. Ha vuelto a por el volumen de tablada, ¿verdad? Me increpó displicente. Así es, espero que la magia se imponga, o lo que es igual, le quedo a deber mil pesetas. ¿Cómo la ve? Ya ja instruiremos, replicó díscolo en catalán. Sí, potser un carrer de gracia. Me desembaracé cínicamente del dudoso compromiso. Entonces, Batlló se volteó para ir a buscar la llave en su gabinete. Abrió la vitrina y regresó al mostrador con el libro de marras en la mano, un pelín reticente, pero dispuesto a envolverlo en papel de la casa y entregármelo. Se le veía serio de nuevo, armado con el dispensador de cinta adhesiva transparente en la mano. Interrumpí su tarea sugiriendo, ¿sabe qué? Mejor deme la llave y regreso más tardecito por el libro. Esta vez, de plano soltó la carcajada. No pudo evitarlo, tomando los billetes y depositándolos doblados juntos en el cajoncito de la registradora. Mientras tanto, acaso por empático y milagroso contagio, yo también me estaba riendo a mandíbula batiente. Una mirada de entendimiento recíproco culminó la escena, sellando nuestro segundo y breve encuentro con la positiva intuición de la amistad. No mucha conste para no incurrir en el temido fingimiento. Quisiera concluir esta desatinada aproximación a un hombre singular y extraordinario, a un, no, a un ácrata no creyente absolutamente desprovisto de fingimiento, recitando a la letra un poema de amor de la poetisa cubana Zoé Valdés, que lleva por título Invención de la tiniebla Como sabéis, pertenece al poemario Todo para una sombra Editado y publicado por José Batlló En abril de 1986 Corresponde al número 9 De su preciosa y depurada colección Taifa Poesía Y dice así Invención de la tiniebla a este hombre la camisa le duele en el pecho y el corazón es el mismo estallando en pedazos yo me llevé un fragmento los locos siempre roban cortes de corazón y luego lo dejan sangrando con la piedad del que ha querido que sea entero para sí a este hombre lo curaré con palabras y con lágrimas si hacen falta pociones. ¿Qué manera de enredarlo todo cuando uno llora? Y después hay que reírse. A este hombre lo guardaré dentro de un libro y lo convertiré en cucullo. Instalado en la historia a través de la muerte, José Batlleo Samón, ahora y aquí, tan próximo, tan presente, ha nacido a una vida espiritual renovada, la que florece en nuestra conciencia. Ha nacido en la de todos sus lectores y escritores damnificados. Si ustedes me apuran, entre cuantos le conocieron bien, y estimaron sus muchas cualidades, sus pequeños defectos, sus trabajos y sus días. Por esa razón me tomo la libertad de discrepar a propósito de lo que tiene expresado precisamente en el último párrafo de su reveladora y magistral Memoria, incorporada al valioso volumen titulado El bardo, 1964-74 Memoria y antología publicado en 1995 como ya se ha dicho por los libros de la frontera cito sus palabras y acabo eso sí y a despecho de todo cuanto llevo dicho hasta aquí Cataluña fue la tierra que me vio nacer con bastante indiferencia es cierto Y será sin duda la que me verá morir con mayor indiferencia si cabe. No hay que darle más vueltas a la cosa que no la merece. Que ustedes lo pasen bien. Muchas gracias por su paciencia. Iba a comentar las pizzas que nos comíamos con Luis y con Batlló, pero bueno, eso está... ¿Eh? ¿Queréis eh, contar alguna anécdota, explicar o, o tenéis alguna lectura? ¿Tú Pedro tampoco? ¿Ni Aurelio? Estoy, o sea, veo una mano pero no veo una cara. Pedro, lo es, su manera de regalar. Escolta, no sé si us sortirà massa bé o no, perquè havia escrit un text... Ah, no vols llegir? De... Vols llegir ho no. no, perquè me deixat a casa. Si sí. sí, sí, sí, sí, vols comentar i, o... Vol... I a més d'això estava inacabat. acabat. Uh, tot molt meu, això. Eh? <coughs> Uh, Bé, bueno, jo passejo bastant per Gràcia i aleshores, fa molts anys, quan es va obrir, uh, bueno, em vaig trobar amb el bolet aquest de la, de la llibreria Taifa. No? Uh, em va agradar moltíssim perquè en reunia dos de les meves uh, afeccions més profundes, que és el llibre de nou i el llibre de vell. Ara quedaria bé fer una citació d'en Foix, m'enamora el vell, no sé què, però bueno, això ja és un tòpic i no val la pena <coughs> multiplicar-lo. Uh, <coughs> Quan vaig entrar, bueno, em va agradar molt, tal, i vaig, uh, el vaig incorporar amb els meus recorreguts per Barcelona. Uh, Òbviament vaig anar entrant i vaig veure que tenia un ogre a dins, la cova, uh, l'ogre òbviament era el, el, el Balló, <ríe> era, era un personatge entutsolat, ensimismado, uh, molt sort, em feia cridar com un, com un boig perquè, per, per, per fer-me entendre i comunicar-me amb ell i eh, no vaig tenir una relació massa profunda tant en tant el convidava a fer un cafè al Canigó però la majoria de les vegades ell estava capficat amb les seves pel·lícules i, i passava de tot. Bé, bueno. Aleshores vaig eh, recuperar el vetlló que jo no coneixia, però que, però que havia influenciat en la meva vida. En realitat, a partir dels anys 70, de l'adolescència, que començava a llegir aquesta editorial d'Albardó, que era una mena de guadiana. Jo no crec que cap editorial... Bé, bueno, jo ja no sé res. Però eh, crec que poques editorials han pogut passar... Per tant segells editorials i tantes debacles uh, com el bardo, perquè jo l'he vist amb... Bueno, en fi, uh, em perdo i per tant... <ríe> no, no cal, no cal. Uh, I res per acabar, un parell d'anècdotes que a mi em van... Bueno, jo tenia una relació amb ell de conversa bueno, així a peu de... a peu de... a peu de llibre. Uh, algun consell, algun comentari... Jo no era amic del Batlló. El text... Ah, perdó. El text que havia... que tinc mitges i que m'he deixat. Uh, es deia el José Batlló de No ningú. Uh, perquè jo crec que el... pel que sé d'ella, eh, ella era un comunista ortodoxa, o ho va ser durant molta... Però té aquesta... aquesta jo crec que, en, vitalment, ell era un llibertari radical, anarquista... Eh, bueno, això és una impressió i, i tothom es pot equivocar, i jo més que ningú. No? Simplement dues anècdotes. Uh, una, uh, no sé per què collons, però una Festa Major de Gràcia fa molts anys, fa 10 o 12 anys o una cosa així, va decidir, va posar aquí tots els llibres en català a meitat de preu. <laughs> t'ha sumat aquest <ríe> i vaig entrar bueno, no, jo, jo, jo en fi, jo tinc, un, jo tinc una relació amb la ciutat que està feta d'encoratges de, eh, els meus bars les meves llibreries mmm, les meves places els meus carrers bueno, especialment els bars i les llibreries <ríe> siguem sincers <ríe> I aleshores, eh, bueno, vaig entrar i, collons, em trobo les primeres edicions del Vinyoli, eh, que ja les tenia hiperbarates, a meitat de preu, a 6 euros, les edicions de l'Ossa Menor, les primeres edicions, vaig al·lucinar per un tubo, i... Eh, Evidentment me'ls vaig comprar a tots <ríe> perquè... I, i, i bueno, li vaig comentar i com és que... No, no, no, no. <ríe> I uh, la segona anècdota és que l'ogre entultossat entutsolat bueno, sóc una de dislèxic uh, va... Jo havia perdut un llibre que m'interessava, del Josep Elías, el poeta el, el, el poeta de Bardo. Uh, I, bueno, vull dir, en tenia tots els altres i si em faltava aquest perquè el havia perdut amb un trasllat o me l'havia robat algú o alguna separació me l'havia uh, esvalutat. Uh, I, uh, bueno anava buscant, li vaig pensarma el l'editava l'editava Galló, vull el més probable és que el tingui ell. Jo els ven començar a parlar del, del, del Josep Alies. I el vaig veure eh, emocionat i tendre. Eh, aquell ògre amb el sic, eh, etc, eh i uh, de sobte se li van humitejar els ulls perquè havia estat un dels amics de... Uh, és allò que no, no m'ho va explicar però era tan obvi, tan evident, tan... Uh, i... bé, bueno, és que els obres tenen bon cor a vegades. Gràcies yo comunista contaba que que empezó a pasar de los comunistas en el 56 cuando lo de Hungría pero creo que, que en el 56 era muy joven pero pero estaba con ellos porque era comprometido y sabía con quién tenía que comprometerse ni siquiera era compañero de viaje porque su viaje era el suyo, era era un, era un artista, era un literato, pero sabía con quién tenía que comprometerse y en aquella época eran los los comunistas. Una vez me acuerdo, aquí en esta sala, iba a decir en este espacio, como dicen en las revistas de tendencias, en esta sala eh, estaban presentando un número, no sé si era un número monográfico de Mientras Tanto un libro de, de Fernández Buey, el caso es que era el mismo equipo, la misma la misma gente y yo tenía una amistad tremenda con Fernández Void, pero eso no, no no quita para para que le tocara las pelotas, sí, y lo hacía muy bien. Y estaban hablando pues de ese debate que tenían en los 90 los exmarxistas, que eran si se les había ido la mano si en realidad el comunismo era el comunismo y Stalin era otra cosa y se, se hablaba de eso, pues mira, para eso se junta la gente. Y Valle estaba sonriéndose y tomó la palabra, que no, no lo solía hacer, él se solía poner en, junto a esta columna blanca y miraba, y se reía de, de las presentaciones que él organizaba. Y, y estaba mirando y, se, y y cuando Fernández voy deja de hablar para tomar un respiro, una pausa respiratoria, dice, no, no, Stalin empezó bien. Lo que pasa es que luego fue aflojando la mano. <risa> <risa> y ese era el humor que le el humor puro de de Badgeau. Gregorio que era que era ser comunista en poco antes de la transición. Ah, no. Estás te estás corrigiendo un libro sobre eso. Sí, pero es muy... Pero no más, ni un, ni un paso más, sí. Uh -huh. Se mantiene. Se, claro que se mantiene. Eh, no, en primer lugar, no, no creo que, vamos, no, no es ningún testén, al contrario, no creo que sea el, el momento idóneo para para hablar de esto, pero sí es verdad que... La relación en los años 60, sobre todo esos años 60, eh, en los que no existían muy pocos grupos eh, antifranquistas, bueno, se pueden enumerar con los dedos de una mano, eh, y entonces, eh, como decía aquel eh, detenido en Burgos, Eh, entonces no había más que un solo nacionalista en la cárcel y le hicimos comunista en tres meses <risa> eh, eh, pero claro las cosas han cambiado tanto que ¿qué significaba todo esto? pues estoy metido en un lío de reeditar un viejo texto del año 86 y que es una que se titulaba, creo que en mi grandeza del Partido Comunista, eh, que está agotado y tal, donde eh, eh, les animo con una paciencia, bueno, primero cuando salga, que, que ni, ni he terminado sus correcciones, eh, pero ahí están las cosas, es muy muy complicado de explicar todo ese proceso. Es decir, como eh, un partido fue capaz de... No sé por qué siempre al final hablamos del Partido Comunista. <risa> un partido que fue capaz de pasar las peores épocas de la dictadura y de sí mismo. Eh, llegó al final... Eh, cuando le tocaba la victoria de alguna entre comillas ¿no? de tal manera que he cambiado el título del libro que iba a ser tal y como antiguamente como la primera edición miseria grandeza del partido comunista por un nuevo título que se titula miseria grandeza y agonía del partido comunista de donde hay mmm, eh, tres o cuatro capítulos y largos dedicados a, a la grandeza, y, miseria y agonía no menos grande del pesuc. Yo no creo que pueda decir. Más. Hay hay otro comunismo en Baudrillard que es muy muy íntimo, fortunato. han sido muy, muy, muy, muy próximos. El José Balló y yo me quedo por lo que ha hecho, lo que ha hecho, no con, con los pequeños defectos que podemos tener todos los mortales. Y el día que lo despedimos en el territorio, yo no podía quitarme de la cabeza como es posible que fuésemos cuatro o cinco personas. Y yo me preguntaba, pero ¿y ¿dónde están los poetas que ha dictado este hombre? Pero ¿dónde han estado? Cuando vengo aquí me han entrado a decir ¿cuántos poetas hay aquí que decir? yo me los soy? También. Y me temo que seguiríamos con lo mismo. Y aunque el final de ese magnífico prólogo, autobiografía de lo que dice, yo estoy de Gregorio. Yo creo que este hombre se mete un auténtico homenaje. Alguien no tiene que hacer este homenaje. Y si no lo puede hacer completamente pues y se cerré y no lo hacen los poetas a lo mejor lo tendrán que hacer un distribuidor son actuales son actuales siempre fiel porque todo se distribuye a través de la distribución de y la distribución las punchas sabe distribuir libros administrar, gerenciar y hacer homenajes no, no, hacer homenajes no hacer homenajes lo mismo pasa con ese prólogo libro también que yo imagino que está agotado porque he unos cuantos ese prólogo, esa autobiografía hay que, yo he venido aquí convencido de que la ley va a el Tarnatario me dijo que la regalarán, porque editado y resulta aquí no está este... bueno, hay que editarla no sé cómo, regalándola vendiéndola, comprándola pero hay que reeditarlo eso hay que reeditarlo ¿Será la ayuda de los libreros que tenemos aquí o quién sea? En consecuencia... Los libreros que tenemos aquí... Perdón, eh? Jo tinc pànica parlar en públic, però estic una mica tajat i puc parlar. No? Eh, no, ens han prohibit fer-ho. No té més. O sigui, ara s'ha d'esperar no sé quan que s'arregli tot el tema de l'herència de Batlló, però ens han prohibit fer-ho, estava planejat. s'havia de regalar avui a tots els assistents, hem fet el pòster, però el pròleg no ens han deixat. No té més història, eh? Amb qui calgui. Me consta por Manuel Aznar Soler que está preparando un homenaje en la Universidad Autónoma también a Batlló para diciembre, pero aún no me, no me ha precisado nada más, pero pues, me dijo que estaba preparando algo, ni, no sé ni de qué calado ni, ni, ni exactamente cómo, pero sí, tiene previsto hacer algo. No, solo es ese algo que, que, que me ha dicho. Es que está siempre de viaje y me mandó un... En, en teoría me mandó un correo para excusarse que porque no podía venir hoy a... Pero dijo que aún estaban preparando eso. ¿Qué es lo que dice? ¿No es humanamente alisíble que se pueda quedar con este gana 25 personas y con este atento de 20? Con todos mis... Con todos mis respetos... Eh, creo que el peor homenaje que se le podría hacer a Valló sería un homenaje académico o sé sea que yo si se lo pasan por alto lo agradecería ¿ Perdona? Ah, vale. La compuquem <risa> No no no vols dir-ho pel micro? Sí, sí. Digo, <risa> Sí, sí. <risa> sí. De elefantes y dinosaurios tengo serias dudas que eh, conociendo el sistema bibliotecario eh, de aquí y de fuera incluso haya colecciones de camp de L arpa en las bibliotecas públicas ya lo sé Sí? Ah, bueno. mira, mira. Mira. Eh, bueno. jo em dic Montse simplement una, era una clienta del Batlló i avui estava buscant tots els llibres a casa, aquí em vaig comprar la majoria de llibres de poesia que tinc, en tinc molts i m'agradava molt avui n'he traient alguns i en la mosqueta que ell aquí posava amb, amb, amb papers o amb coses que no sabíem molt bé què eren, no? M.E. No? Ah, jo vaig venir a estudiar aquí fa més de 20 anys, vaig venir a Barcelona, perquè en aquell moment Barcelona em semblava un lloc excitant, i el carrer Verdi era un lloc que estava ple de carnisseries, verduleries, forts, i l'únic lloc màgic que hi havia era la taifa i el Verdi, quan jo vaig venir aquí. I sortíem del cine els diumenges a la tarda, i ja no hi havia Black Friday's ni coses d'aquestes, i quan veies que hi havia una llibreria que obria el diumenge, no pensaves que ho feia pels diners, sinó que era... ells parlaven de comunista i de no sé què per nosaltres, que érem d'una altra època era un punky. I, I llavors ens agradava molt, perquè d'alguna manera era com l'única cosa que estava oberta al carrer Verdi, els diumenges, era com una pastisseria, perquè nosaltres no teníem ni un duro, i llavors veníem i ens quedàvem mirant l'aparador, no? I no gosàvem entrar, i quan, quan gosaves al final entrar, et trobaves el batlló, que et parlava com des d'una caverna, no? Que no entenies quasi ni el que et deia. Què fas aquí? No? I, I clar, estaves molt molt acollonit, perquè més o menys sabies el que havia fet ell, i pensaves, home, aquest home en sap molt, i jo no sé res... No? i agafaves un llibre i et deia això és una merda no? oh. Aquest... I, li, i li preguntaves què tal aquesta traducció no? i llavors més o menys amb aquests símbols en tenies una mica el que volia dir ell no? i bueno, la seva manera de, sub... de ser subversiu era aquesta jo després amb els anys vaig parlar molt amb ell uh, m'agradava molt veure el caminar pel carrer Verdi amb les mans al darrere amb la rebeca tancada, i encara que té aquesta fama d'ogro i no sé què, en realitat jo penso que era supercàndid i que era molt innocent i que moltes vegades doncs, quan li preguntaves coses um, se li metejaven els ulls, com deia algú, i que um, era molt, molt, tren, molt més tendre del que semblava. I, um, I a més a més una llibreria no era una cosa... No era una cosa hipster, on no era un lloc on fan presentacions cada setmana que segur que ell les odiava a totes com la gent normal. Si no que era un lloc on anaves aquí jo n'em més, ell tenia molt clar el tipus de llibreria que volia, una llibreria on hi hagués llibres de primera mà i de segona mà, perquè està clar que la gent que llegeix no només vol el que acaba de sortir fa una setmana o els llibres que retiraran de volany. no? I, i res i només per això, doncs, com a persona, com a clienta, com a persona que vivia en aquest barri, uh, doncs, li dono les gràcies i, i estic molt agraïda perquè vaig aprendre moltes coses amb ell. I ja està. Bueno, yo quería antes decir que contar un par de anécdotas en que una enciente bastante lo que ha dicho yo pasé la semana pasada por aquí y Jair Jordi bueno, yo tenía una anécdota muy curiosa con Matjot me acuerdo, ahora estaba recordando una presentación que estuvimos aquí de pues, la Bordeta que además me acuerdo de la que Jair estaba enfadado porque venía Saura aquí y estaba un poco irritado me acuerdo de aquello pero bueno, el caso es que la primera anécdota es una anécdota que ya veo que no más original porque nos ha pasado a todos que estamos aquí ¿no? que, que era una un recuerdo que yo me, no me podía imaginar ningún librero haciendo eso, ¿no? que ibas, pero morro era a coger un libro y preguntarle a él. ¿eh? <risa> y vas, cogías un libro y decías, oye, Bayón, ¿y este qué tal? Y te decía, uff, malísimo, malísimo. Bueno, cogías otro y ibas probar más suerte decía, y si te ocurre, y el día te vas a decir, qué vergüenza, no sé cómo puedo No sé cómo puedo tener esto aquí. <risa> Y claro, yo, yo decía, pero este hombre se gana la vida. ¿no? <risa> y sí, sí, la verdad es que creo que es una pregunta que nos ha pasado prácticamente a todas las personas ¿no? Y la segunda, que es más personal, pues hace unos tres años yo estaba trabajando con un volumen en el eh, que se publicó en Visor, sobre unos artículos de, de panero con ayuda de, de este amigo que tengo aquí, que salieron publicados en Visor, del depoldo unos artículos que se publicaron en los 70, ¿no? Y resulta que me encontré un artículo que se llamaba El callejón sin salida, publicado en Triunfo en el año 74. Y era un artículo que había publicado Panero en respuesta a una crítica de Martín Vilumara, que era el autónomo, autónomo de Baglió. ¿no? Y claro, dije, ostras, pero si es un vecino de, de algún barrio que no conozco hace unos años. Y me viene aquí una mañana, tranquilamente, y le digo, mira, Baglió, me gustaría tomar un casito contigo para comentarte una cosa. Total, que nos fuimos al Cánigo y yo le quería preguntar si podía publicar el artículo, ¿no? si le parecía la idea. Total, que no sé cómo pasó que acabamos tomando ese café y se volvió a preguntarse. Y entonces, claro, llegué a casa y dije, pues, pues nada, mañana tendré que venir a tomar otro café. Volví al día siguiente y él me miró como diciendo, otra vez aquí. Y nada, volvimos a ir al Cánigo y esta vez yo ya recordando que no se me olvide. ¿no? Y le comenté, digo, pues mira, hay una, una antología que va a salir una recopilación de, de textos y hay uno que es que tiene la gracia de publicarlo porque respuesta uno a una crítica tuya previa. ¿no? Y no me contestó. Y claro, yo veía que esto iba a acabar como el día anterior y entonces le volví a insistir. Y me dijo, dice, mira que sois pesados. ¿eh? Y Bueno, y me comentó que dice hace unos años Manuel Aznar también quería publicar unos textos míos y claro yo quería saber a ver, tengo tu permiso no lo tengo, lo puedo publicar y me dijo, mira, haz con ese texto lo que te dé la gana y es que no quiero saber nada de la poesía a ver si os enteráis que la poesía yo no la lee nadie dejadme en paz y dije, bueno, pues nada supongo que eso es un sí ¿no? y sí, el texto apareció pero bueno, sobre todo Yo pienso como ella, coincido como ella, que a mí detrás de detrás, los que pasaron la barrera, porque a muchos, muchos, ¿no? pasaban la barrera porque les daba miedo, pues yo, eso hay que decirlo, ¿no? daba miedo a mucha gente, yo conozco gente que decía, uy, esta librería, ¿tú te atreves a entrar? <risa> y yo tengo que decir que otra cosa que hemos hecho todos aquí, yo pasaba incluso a horas que estaba cerrada, aparte de, de mirar la pequeña ventana donde había de algunos libros, sobre todo sobre todo para mirar el texto de la pizarrilla. Porque para mirar con todos ojos. A mí es que ya me alegraba el día de hostia ya he una nueva frase, ¿no? Y bueno, yo pienso como has dicho tú que era en el fondo era un nombre muy, muy tierno, ¿no? Y bueno, pues a que leer ese texto que se publique, pues espero que se publique. Sí, Entonces Pues son las ocho y me... un poquillo más. La... ¿Quieres hablar? Sí. Hola. Hola. Me llamo Javier Coria y soy periodista, pero a mi madre no se lo digáis. <ríe> que me da vergüenza. Es que tiene que ver con, con, con ese texto que decía él con ese texto que decía él que nosotros somos un grupo de periodistas en precario y parados y tal que tenemos una revista digital y precisamente va eh, eh, yo nos acogió aquí en esta en esta librería y nos cedió muchos de los textos que había publicado en triunfo precisamente uno este será el, la crisis que le hizo y ...creo que tú se has confundido... ¿no? Era, ...era de Villamura... ...o sea, con el seudónimo que tenía... ...pero era una... ...sí... ...era una cría que le hizo a Villamu, ...o sea, con el texto de Villamura... ...pero que le contestó, no sé qué y tal... ...y nosotros hemos publicado... ...tres o cuatro entrevistas que... ...porque claro, en aquella época... ...las entrevistas se, se hacían a máquina... ...y él perdió muchas cosas... ...nosotros fuimos a su casa y no encontramos las, las, las entrevistas que hizo y nosotros hemos aprovechado y hemos publicado, por ejemplo, hay una preciosa que es una conversación con Adel Pla, que además eh, es muy interesante porque cuando él la hizo en triunfo se publicó eh, no completa, por ejemplo, todas las palabrotas que decía Pla, incluso las alusiones que hacía a, a personajes de la época se quitaron y, y él nos las dio completas y nosotros la publicamos y entonces era la a pesar de todo era la bueno que una persona que, que lo daba todo ¿no? en el sentido literal de la palabra y como ha dicho alguien aquí que eh, echamos de menos que, que aquí no estén por ejemplo pues Jim Ferrer o todos aquellos personajes que él descubrió o que o, que hoy se esté hablando de Rita Bárbara y que no haya televisiones aquí ni radios cuando es un personaje que tiene mucho que ver con la cultura de este país de no solo de Cataluña sino de España ¿no? y, y a nosotros que, que hemos eh, iniciado este proceso para eh, bueno, de periodismo un poco al margen de, de las de las grandes instituciones él nos dio una ayuda ¿no? y, y tanto bueno tanto él como los que están ahora aquí siempre nos, nos han acogido y, y creo que no que no que no se ha reconocido su obra ¿no? en, en ese sentido eh, yo escribí bueno mucha gente escribió una ...cuando murió escribimos un, una necrológica y tal... ...salió en el periódico, La Vanguardia y tal... ...pero la pena es que era muy poco conocido... En, ...a nivel de, de todo el Estado, ¿no?... ...con todo lo que hizo, con en el bardo... Eh, ...y toda la poesía que hizo... ...y, y, y como compilador, como ensayista... ...y, y entonces... Eh, te queda esta esta tristeza de, de estos personajes que se nos van y que nos dejan vacíos en el sentido de que de que al final eh, bueno son como gente que pasa por tu vida que hay una pequeña gente que los conoce y que venimos aquí y tal pero que a nivel eh, ya no digo popular pero digo a nivel institucional y te pues eh, son son silenciados Aquí en Cataluña pasó también una cosa parecida con Ovidio Muñoz, ¿no? Hay situaciones políticas también que, que influyen en eso, ¿no? O sea, si tú no eres de la cuerda de, del momento o de, de la moda que va en el momento, pues eres silenciado. Y él lo fue, él lo fue silenciado por, por toda eh, su posición crítica y... y Y bueno, que, que, era, que era evidente que, que era positiva en el sentido de que te hacía pensar, porque tú podías estar de acuerdo con él o no, pero te hacía pensar. O sea, aquí cuando, él, cuando le preguntabas, él decía, yo no vendo libros de superventas, por ejemplo, o de autoayuda. Y tú podías eh, cuando bueno es que es que la gente que venía a pedir un libro de autoyu lo echaba directamente no lo echaba directamente y entonces bueno decía eso va a encontrar de, de, del mercado y de lo que tal pero bueno era una posición ¿no? y, y, y tú tienes que, que, que plantearte eso entonces nosotros como bueno como un grupo de periodistas que trabajamos por aquí por el barrio y tal pues tuvimos siempre un poco su, su posición de literaria y de crítica y tal, como una guía, ¿no? El problema es que hay muchos jóvenes que, que, que no lo conocían, la desgracia es esa, ¿no? Ni lo conocen, y, y toda su obra y todo lo que hizo, pero no solo aquí, ¿eh? Sino, yo hablo, yo hablo a nivel de, de, de Madrid y tal y tal de Bad no lo conocen, con toda la labor que hizo no lo conocen y es, ese, esa es la pena ¿no? de que no conocemos los valores que tenemos aquí y, y bueno, es, es una pérdida tanto física como a nivel cultural ¿no? de, de, de prestigio y de, de decir bueno yo pienso esto y yo hago esto independientemente de las modas y de las y, y de lo que venga ahora. Y entonces, bueno, a mí ver esta sala llena me, me bueno, es muy bueno, ¿no? Pero no hay medios de comunicación, ¿sabe? Los medios de comunicación están ahora hablando pues eso, de Rita Barberá, de no sé qué, de no sé cuánto, lo que quiere decir el estado de la cultura de este país. Queda pena. A mí me da un poco de Rita Barberá aquí, ¿sabe? No, no, no, pero eh, una cosita sobre el periodismo los medios de comunicación yo me acuerdo que me gustaba mucho por la tarde hablar con él y me acuerdo que él dijo es que le <ríe> hablaba sobre el periodismo me dijo hoy he dejado de comprar el país el día que murió a Rotepe y es una nota yeah. que a mí me la recuerdo con cariño sí, ¿Eh? o sea, claro sobre los medios de comunicación ya, ya, ya Pero, por ejemplo, a nosotros nos tenía mucho cariño. <risa> pero éramos otro tipo de medios de comunicación. Pero claro, el uptake lane es lo que es. Y el país es lo que es. es un y, y no es lo que es ahora, es lo que era antes. Lo que pasa es que ahora hay gente que lo ha visto, pero es un, un medio de, del sistema. Para mi opinión, ¿eh? Bueno, gracias. <risa> Mm -hmm. sí, és, eh? Eh, eh. Sí. Uh, no, és que penso que ens hem oblidat una anècdota molt, uh, en fi, molt, molt definitoria del Batlló. I és aquella vegada que va sortir, que obria a les hores que li passava pels collons i tancava les hores que li passava pels collons, obrir el diumenge saltant-se totes les normatives i un parell de guàrdia urbans, quan ell estava obrint o tancant, això no ho sé exactament, eh, la llibreria un diumenge eh, el van interpel·lar i eh, ell... Això <laughs> da picar picà i el, el van banatuninar, això va sortir a tots els diaris. Um, en fi, crec que això revela el caràcter uh, rebel i radical del del Vallló, simplement. Sí, eh que sí. <laughs> Taifa no seria possible en realitats dos dos ausències, està la ausència de Vallló Pero Taifa no sería posible sin Noe, sin Noemí, sin su hija. Y la ausencia de Batyo es una redundancia sobre la ausencia de Noemí, que desapareció trágicamente hace 13 años y Batyo continuó 10 años después, trágicamente también continuó viviendo. Adolfo Osta es un gran amigo de noé y, y bueno, quiere quiere explicar algo. Gracias. fa fer mi, fa fer En realidad la librería es un es el producto de, del amor de de Bajo a los libros, pero también del amor a Noé, a su hija. Y siempre estaba presente cuando hacía cuando hacíamos una revista, la editora jefa era ella, siempre era todo todo todo tenía sentido porque estaba ella y la y la y la, y la librería tiene sentido desde que nace porque está ella. Es muy importante. Taifa no es posible sin de eso. Bajjó y la poesía, te decía Bajjó. No, si sí, nadie le poesía, es ¿eh? verdad, nadie le poesía excepto él. Recuerdo cuando se empezó a hablar de Elena Medel, él ya la había leído, ya tenía un juicio formado sobre su ob, sobre su sobre su, su poca obra. Él nunca había dejado de leer poesía y cuando hasta él dejó de leer poesía porque había dejado de leer poesía, un día lo vi en su casa y tenía la poesía completa de Edgar Allan Poe en en, en una mesita y me pareció excéntrico. Pero no, porque era un lector de poesía y leía no, nunca. Pero sobre todo, so, por encima del lector de poesía hay un Batlló Poeta. Hemos reivindicado a Batlló. Hay que reivindicar a Batlló Poeta. Sus cuatro o cinco poemarios de los años 60, no sé los títulos ahora. Era un poeta de primera categoría que podía codearse con todos los poetas que le editó y que luego han pasado a la historia de la literatura. Leemos sus poemas ahora, si se pueden comprar en, en el mercado de segunda mano, en Iberlibro, y te das cuenta del poeta que él era y que siempre ocultó por por lo que él ocultaba todas las cosas, no sé por qué, o sí lo sé, pero es otro homenaje ese. Y, y, y le su poesía y te das cuenta de que, claro, estaba en la poesía social quizás, pero no, no, estaba mucho más a, adelantado, era iba de la mano con lo que ha hecho luego en los años 90 Roger wolf era un, un poeta de... de Con, con coraje con, con, con sentido de la realidad con, con respeto por el, por el habla por, por el lenguaje normal y eso es lo que hace accederder un poeta permanente moderno y si, si ahora se editara su poesía nos daríamos cuenta de que la poesía está viva porque él ya la hizo en los años 60 y estaba viva hay un valle poeta que, que también tenemos que recuperar ese, ese idiota que tenemos que demostrar que existe Bueno, hay aquí más amigos. Carlos José, ¿quieres? ¿O, o Enrique? No. Porque son amigos de, de siempre de Batlló y tienen derecho a la palabra. Y, y, y además me duele que no digáis nada porque... Que el que escribe el auditorio se ve la obligación de hacer un elogio pero eh, yo ahora estoy pensando en José y pienso hay muchas cosas que de este elogio pero yo no lo quería por una valoración que yo hiciera de méritos porque no quería y esto es lo que pasa cuando muere alguien, que nos encontramos con esa cosa imposible que es que estaba ahí no estaba y sí. esto es lo que estoy sintiendo ahora ¿no? verdad. Si, si no hay más intervenciones podemos tomar una copa y brindar por por Badodi por los libros. si, sí. no ah no lo sabía. Ni lo sabía. Para, para, el de, de sí. y, y, el, y el nivel de la propiedad con respecto a los autores. <risa> Isabel, ¿quieres comentar algo? Sí. Una pequeña anécdota que tiene que ver con, pues, con este poster. Mm, que, sí, que habéis rendido ahora cuando yo conocí a Pepe no sabía quién era que era poeta, ni que había sido editor había abierto una pequeña pizzería que al lado y coincidimos en las épocas de la inauguración de la librería y de la pizzería y veníamos por las noches a tomar una copichuela y a conversar y a tertulias y estábamos conversando y un grupo de gente y de pronto veo el póster de eh, sí, en grande y digo, claro y este póster, cuando yo tenía 15 o 16 años mi hermano también tuvo la osabilidad de abrir una pequeña librería en un pueblo y apareció esta colección de 12 poetas contemporáneos 12 poetas de hoy, no me acuerdo cómo se llamaba y de entre todos esos, a mí el que me gustó fue este y este póster pues yo lo fui acarreando a lo largo de mi vida por todas partes entonces ese día lo veo ahí Y le digo, uy, digo, ¿tienes ese póster? Y le cuento, yo voy ese póster acarreando lo más de 15 16 años, o 17, yo que se está viejo ya de tanto colgarlo, descolgarlo, y entonces con esa carita entre tímido y pillo que tenía, y coqueto, y mira así <risa> Y entonces me regaló uno nuevo para que pudiera y que ya se está poniendo viejo también. ¿Dónde estaba el póster aquí? ¿Dónde lo tenía? Los tenía... Allí fuera... Ay, sí, ¿no? Puerta... Allí... Bueno, ya está la... Bueno. Bien, brindamos. Ven,